Cuentos de hadas españoles La princesa y el guisante Había una vez un reino muy poderoso La reina del reino siempre conseguía lo que quería Era muy posesiva con el príncipe del reino Que era hijo único Criaba al príncipe con lo mejorcito Los trajes más sofisticados, comida de alta cocina, lo educaban los mejores profesores y mucho más. El príncipe creció y llegó la hora de casarse. La reina lo llamó a sus aposentos. Un príncipe debe casarse con una princesa, pero debe encontrarla en él. Ten en cuenta unas cuantas cosas en la elección de la novia. No busque solo una cara bonita. Una princesa no es solo la hija de un rey y una reina Debería ser delicada, inteligente y elegante Con un gran gusto para el vestuario Y que sepa comportarse con dignidad Y lo más importante Lo primero que deberías fijarte en una princesa Es que una verdadera princesa tiene voz de ángel El príncipe estaba de acuerdo con la reina Y la reina le permitió partir en busca de una esposa El príncipe, junto a sus criados, viajó muchos días por los reinos cercanos. Lo recibió un rey ante el que se presentó. El rey estaba encantado con el príncipe porque era guapo y educado. El rey lo llevó a ver a su hija que aún estaba soltera. El príncipe estaba encantado de ver a la bella princesa en su habitación. Estaba estudiando un poema y vestía muy bien. ¡Hola, princesa! ¡Hola! El príncipe se sorprendió, pues la voz de la princesa era muy ronca. ¿Te encuentras bien? ¿Te traigo un poco de agua? No, no, no tengo sed. Oh, vale. Por favor, sigue leyendo tu poesía. Tengo que irme. Se me hace tarde. Ha sido un placer conocerte. El príncipe se quedó muy decepcionado y partió para el siguiente reino vecino. Llegó al castillo y se presentó al rey. El rey y la reina estaban felices con un príncipe tan encantador e inmediatamente lo invitaron a conocer a la princesa. El príncipe entró a ver a la princesa. Vio a una hermosa princesa sentada en la mesa del comedor. Estaba comiendo. El príncipe la saludó, pero ella ni miró al príncipe. Comía vorazmente. «Princesa, estás muy ocupada. Te dejaré a solas con tu comida favorita». Y el príncipe abandonó el rey. Después de viajar muchos días y por muchos lugares, el príncipe no encontró una chica adecuada para casarse. Estaba decepcionado y regresó a su reino. Sus padres lo recibieron. Les contó toda la historia de su viaje. ¡Oh, qué pena! Pero estoy contenta de que estés en casa sin haber elegido a una de esas chicas. Seguro que tu vida habría sido muy desgraciada si te casaras con alguna de ellas. El príncipe estaba de acuerdo con la reina y se fue a su habitación. Esa noche hubo tormenta. El príncipe la veía desde la ventana de su habitación. Y vio que alguien se acercaba a su castillo. Llamaron a la puerta. El criado... Una chica preciosa estaba delante de la puerta Llevaba una capa muy pesada y estaba empapada debido a la lluvia El príncipe bajó al oír la dulce voz de la chica Mi conductor se perdió en la lluvia y yo he seguido la luz de tu castillo ¿Serías tan amable de darnos cobijo esta noche? Por supuesto, sois bien recibidos, permíteme coger tu capa El príncipe le dio la bienvenida al castillo y cuando le cogió la capa, pensó que era la chica más hermosa que había visto en su vida. Pidió a sus criados que cuidaran de la chica y fue junto a la reina a informar. La reina fue a ver a la chica. A la reina no le gustó a primera vista. «No es una princesa, hijo. Mira ese vestido sucio y embarrado. Y no tiene criados». Y dime, ¿por qué una princesa viajaría en un día de tormenta? Pero, madre, nunca he visto a una chica tan hermosa caminar con tanta elegancia. La reina se dio cuenta de que el príncipe se había enamorado de ella... ...e ideó un plan para deshacerse de la chica, demostrando que no era una princesa. La pondré a prueba. Esta noche le ofreceremos dormir en una cama real... Y bajo los diez lujosos colchones, le pondré un guisante crudo. Si es una princesa, debería ser delicada para sentir el guisante. El príncipe confiaba en su madre. La reina ordenó a los criados que pusieran el guisante bajo la cama de la chica. El príncipe la acompañó a la habitación. Habían puesto una escalera para subir a la cama. No pudo dormir toda la noche La chica se despertó por la mañana y llamó al criado No he podido descansar Por favor no le diga nada al príncipe Pero es una cama horrible Es como si tuviera dentro un ladrillo No he pegado ojo en toda la noche La queja de la chica llegó a oídos del príncipe Fue corriendo a su encuentro Eres una verdadera princesa, ¿verdad? Por favor, cásate conmigo me casaré contigo si no tengo que volver a dormir en esta cama nunca! El príncipe y la princesa se casaron y vivieron felices para siempre.